¿Sus hijos o alguien en la familia ha sido diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad? Hay bajas calificaciones, problemas familiares y de autoestima. ¿Sientes que el mundo está en contra tuya o de tu ser querido con esta condición? ADHD, conocido por sus siglas en inglés, es real y necesita atención profesional. En DST, Counseling and Coaching Services, somos los profesionales y expertos en coaching del déficit de atención e hiperactividad. Llama a la licenciada en Consejería y Certificada en Coaching Dulce Torres, 817-707-6264 y descubre el potencial de aprender a manejar tu tiempo, organizarte y comunicarte mejor. Licenciada en Consejería y Certificada en Coaching Dulce Torres, CEO de DSD Counseling Services. Pondrá solo el equipo profesional para cada necesidad especial. Llama ahora. 817-707-6264 y aprende a vivir mejor. 817-707-6264. Llama hoy.